Hola, sí, buen día Pablo, buen día a toda la audiencia de tu radio. Eh, bueno, eh, un placer estar conversando con ustedes. Bien. En eh, una mañana fresca acá en Montoro. Sí, eh, pero bueno. Como, eh, como acá nos ha sorprendido un poco el frío eh, también en esta época del año. Pero va a levantar la temperatura, Mónica. Eh, Te consulto, Mónica. Estuviste reunida la semana pasada, me parece, con el gobernador Sergio Silioto y ahí hiciste o conseguiste unas obras importantes para Albantoro. Eh, ¿Por qué no me contás, a ver, y le contás a la audiencia? Eh, sí, es verdad. El día miércoles eh, pasado tuve una reunión con el señor gobernador, eh, donde, bueno, me acerqué con, con algunos proyectos que tenía de, de la localidad eh, Y bueno, como siempre, la respuesta fue positiva. Eh, debo decir que me siento muy agradecida. Regresé muy, muy feliz a mi pueblo porque realmente vine con la solución para obras y para lugares que estábamos necesitando realmente, como por ejemplo la la ampliación del del gin, del jin o, o del jardín de infantes. Eh, la refacción y ampliación de la sala de primeros auxilios que tenemos en la localidad eh, donde tenemos una médica permanente y eh, estamos incorporando eh, distintos profesionales y en realidad el, el espacio físico es, es muy reducido y para ello, eh, para poder seguir eh, teniendo un buen sistema de salud como lo tenemos hasta ahora eh necesitamos eh bueno, la ampliación la construcción de de algunos consultorios más. Mm. Eh también eh algo que estábamos necesitando era es la ampliación de un salón municipal que bueno, es donde se realizan todos los eventos eh sociales, municipales y es un salón que fue construido hace muchos años. Y bueno, dado a que la población creció, eh, es como que el lugar quedó chico. Mm. Así que bueno, eh, también vamos a tener la suerte de, de que sea ampliado para pues, poder tener un, un espacio más grande en la localidad. Mm. Y lo otro importante eh, es la ampliación de la red de gas. Habíamos hecho hace 15 días más o menos, lo que da ampliación de red de agua, dado a que la localidad eh, se está extendiendo para la zona o es, eh, este, perdón, eh, que es los, donde tenemos muchas, varias manzanas municipales que han sido ya subdivididas y se encuentran los terrenos a la venta, de los cuales ya hemos vendido eh, varios, y eh, la gente ha comenzado a construir. Eh, pero bueno, era una zona donde no tenía, no tenía el servicio de luz, de gas, eh, ni de agua. Hoy nos, está faltando, nos estaba faltando únicamente lo que es gas, y bueno, gracias a la buena disposición de, de el, nuestro gobernador, eh, fue aprobado el proyecto, así que en unos días eh, comenzaremos también con con ese servicio tan importante eh que bueno, que la gente necesita para poder tener una buena calidad de vida. Claro. Eh Mónica, ¿y cómo cómo es la en la previa de de las negociaciones estas? Ustedes proponen alguna obra y y el gobernador dice que sí, dice que no, cómo es eh, la negociación? No, no, yo en realidad me quedaron eh varias varios proyectos en andas, sí. yo fui eh, bueno, conversé con él la situación de la localidad, mm. las necesidades y, y demás, y bueno, eh, priorizó eh, eh, lo que estábamos necesitando mm. y, y bueno, se hizo un análisis de cada uno de, de los proyectos que había presentado y, y bueno, trató, eh, me dio la solución para los más urgentes, digamos. Claro. Bien. Eh, así que en los próximos días, ¿que, que ¿esto se va a licitar? ¿Se va a contratar alguna empresa? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Sí, se va a contratar, se va a hacer por, por, por administración mm. y eh, se va a contratar, bueno, de acuerdo, ya pedí presupuestos a, a las empresas y, bueno, como siempre, el presupuesto que, que, nos, que nos sea más viable es el que se, el que se acepta. Bien, bien. Eh, Mónica, ¿qué cantidad de habitantes tiene Antoro? Mira, hoy con incluida la zona rural, eh, estamos llegando a los 800 más o menos. Bien. Eh, y, y decías recién, remarcabas, que viene creciendo eh, la cantidad de, de habitantes. ¿Por lo menos el movimiento del pueblo se ve eso? Sí, sí, sí, sí. Mm. viene creciendo, viene creciendo porque mm. eh, te puedo decir, por ejemplo, de que eh, Tengo un listado de inscritos para viviendas de 42. En este momento estamos con, tenemos en construcción 8 viviendas que también es, necesitamos en ese lugar el gas natural porque en el lugar donde se está construyendo no, no se cuenta, así que la solución va a comenzar desde ahí. Eh, y bueno... Gente, hay, hay gente que quiere venir a vivir a la, a la localidad, mm. pero el problema es habitacional, justamente claro. de que aquí no hay viviendas municipales ni viviendas de gente particular que de última pueda llegar a alquilar. Claro. Así mm. que eso es lo que por ahí nos, nos frena o frena un poco a la gente que, que tiene intenciones de, de regresar a su lugar. Eh, cuando te digo de gente que quiere venir es gente que ha sido de la localidad, en, en la gran mayoría hay gente que ha sido de la localidad y que bueno, que ya está grande que ya eh, es como que quiere volver a su pueblo a, a vivir tranquilo a... nosotros acá, bueno, si bien es un pueblo chico y no tenemos grandes cosas tenemos algo muy importante y que realmente muy valorable, que es la, la seguridad y la tranquilidad de De, de poder vivir y estar todavía con las puertas abiertas, los autos en llave, claro. eh, así que, bueno, pero esperemos en algún momento, eh, bueno, quienes lo deseen puedan volver a su pueblo. Muy bien. Eh, Mónica, te cambio de tema, pero no tanto. Eh, desde hace unos meses, eh, mujeres peronistas eh, de la provincia de La Pampa, sobre todo intendentas como vos, eh, se vienen juntando y reuniendo. Eh, Eh, se avecina un proceso electoral el año que viene que por ahí se anticipa eh, y ya en febrero tenemos elecciones eh, ¿Cómo ves el proceso este electoral? Eh, ¿Cómo analizan eh, desde las mujeres peronistas eh, este proceso? Sí, eh, mira, nosotros la verdad es que lo vemos, nos vemos muy bien posesionados eh, tenemos un gobernador que ha trabajado muy bien desde, desde todos los aspectos eh, principalmente con el tema de la pandemia eh, eh la, la verdad que se ocupó y se preocupó mucho por toda la por la salud de todos los habitantes de la provincia de la Pampa y lo, los municipios eh, eh todos puedo decir de que y cuando digo todos me refiero porque bueno, tengo contacto con con la gran mayoría de los intendentes mm. y eh, tenemos todos eh somos todos somos atendidos eh tenemos respuestas eh así que yo creo que, que no vamos a tener ningún problema en la elección eh, estoy convencida de que de que vamos a seguir siendo gobierno en la en, en las para el 2023. Eh ya tenés posición si si Lioto debe o o podría ser eh, reelecto eh vos? ¿Tu postura? eh mira eso no te lo puedo responder porque no tengo información mm. eh yo creo que por naturaleza debería ser nuestro nuestro gobernador mm. eh, pero bueno no te no te lo puedo confirmar porque bueno ya te digo no lo he escuchado de la boca de él ¿y, y vos eh tu opinión? hola ¿Vos eh... sabes que escucho muy bajo. Eh, ahí tratamos de mejorar un poco el retorno, ¿no? Te decía, Mónica, eh, eh, tu opinión personal, ¿crees que Siliotto eh, merece buscar otra, la reelección? Estoy totalmente convencida, mm. sí, sí. Yo Bien. creo que, que se lo merece y que debe ser nuestro candidato a gobernador. Bien. Eh, convencida. Món Bien. Mónica, ¿y en tu caso eh, vos ya tenés definido qué vas a hacer? Eh, si vas a buscar una reelección ahí en Luantoro o vas a buscar... Sí, el... sí, ah. eh, yo ya tengo definido, voy a ir por la reelección de, de acá en la, en la, como intendente de mi pueblo, mm. eh, sí, ya lo tengo decidido, bien. así que voy a trabajar para poder lograr cuatro años más. Ah, bien, y esto, que, esto ya lo conversaste ahí con, lo, con la dirigencia de, de Luantoro y del de sí, Frente de sí. Todos, ¿están todos de acuerdo? sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Bien, sí, bien. ya lo, ya lo hablé, ya, ya está, ya está definido. Bien, y y a nivel provincial, eh, ¿ves, ves que hay unidad en el frente de todos, eh, eh, lo, lo charlaron esto con, con en la reunión que participaron, bueno, intendentas y dirigentes de del frente de todos. sí, sí, eh, sí, totalmente, totalmente. Eh, es el tema, cada vez que nos juntamos, es el tema principal por supuesto porque sabemos que sin unidad eh no no se no se llega eh, nosotros estamos bien estamos unidos estamos tranquilos así que este bueno ya pronto comenzaremos a a caminar las calles como como a nosotros nos gusta y para llegar al a las elecciones con con, con un buen resultado bien. Bien, Mónica, nada, queríamos tener la opinión tuya, eh, que nos cuentes un poco de la localidad y también de, de cómo está el frente de todos. No sé si quedó algo que nos quieras completar, si no, gracias. Eh, no, bueno, desde ya eh, agradecer al gobierno por, por estar siempre atento a las necesidades de mi pueblo. Nosotros hoy tenemos varias obras acá en Loantoro, eh, así que eh, mi agradecimiento eterno en nombre mío y de mi, y de mi comunidad. Y bueno muchas gracias a ustedes por haberme, por haberse tomado la, la molestia de, de querer conversar con para saber cuál es la situación de de, de nuestra localidad. Eh no gracias a vos Mónica, eh que tengas buen día. Bueno gracias bien, igualmente bien.